Con este ritmo sabroso, para que lo bailes tú, este pompo guapalloso, el pompo es la juventud, con este ritmo sabroso, para que lo bailes tú, este pompo guapayoso, el pompoela juventud. Así lo baila Miguel, Hernando y Hugo también. Así lo baila Miguel, Hernando y Hugo también. Allá va. Y yo lo bailo con mi guitarra. ¡Anda! Con alegría y con sabor, lo piden los bailadores, porque se baila mejor, a todo gusto señores. Con alegría y con sabor, lo piden los bailadores, porque se goza mejor, a todo gusto señores. Así lo baila. Hernando y Hugo también, así lo baila Miguel, Hernando y Hugo también. No